¿Qué tal buen día sí eh, la verdad que en principio este mes ha sido bastante complicado para los trabajadores y las trabajadoras eh, bueno nosotros como docentes no somos la excepción eh, entendiendo que siempre en el mes de diciembre esperamos eh, la segunda mitad de lo que corresponde a la cuota del aguinaldo y en esta oportunidad bueno nos enteramos por los medios de comunicación eh, que bueno el, go el gobierno recientemente ha asumido ha tomado una definición que no sabemos todavía si está confirmada, eh, de pagar eh, el aguinaldo en dos cuotas en principio la mitad sería en el mes de diciembre y la, la otra mitad en el mes de enero, y frente a esa situación nosotros nos hemos manifestado en contra eh, entendiendo que en principio eh, no hace mucho tiempo atrás, se había confirmado que el dinero para eh, el sueldo anual complementario estaba garantizado por el gobierno nacional saliente eh, que había destinado eh, un un paquete de dinero para esto, para que los trabajadores y las trabajadoras podamos terminar el año, en, en no sé si en mejores condiciones, pero por lo menos con esta garantía de que eh, establece eh, la ley en relación a los trabajadores y trabajadoras. Eh, nosotros el día en esta semana tenemos la audiencia paritaria el día 20 eh, y en función de eso también seguramente será un reclamo que daremos al gobierno provincial en función de eh, no solo la actualización que necesitamos como sector sino también que se garantice el cumplimiento de las leyes que están vigentes Bueno, imagino que también se espera que sea una reunión bastante larga considerando primero de que bueno va a ser recién el 20, estamos muy poquito casi a fin de mes directamente, muy cercano a las fiestas y teniendo en cuenta también el contexto nacional donde hay una inflación que se está más o menos proyectando en un 1% de día, entonces es pensar un poco también cómo se va a equiparar, ¿no? Sí, nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras vemos a, a diario este proceso inflacionario en escalada y por supuesto que eh, quienes vivimos eh, de nuestro salario eh, entendemos que hay que hacer una, eh, por supuesto, una una, un reajuste en lo que es eh, el, eh, el salario docente y el proceso inflacionario, una comparación para poder equipararlo y por supuesto la idea de todo trabajador y trabajadora es poder superar el proceso inflacionario eh, entendemos que va a ser una paritaria difícil eh, entendemos que eh, veníamos trabajando en un modelo de paritaria que tenía que ver con un análisis del de contexto nacional y provincial y en función de eso eh, que ningún trabajador y ninguna trabajadora queda por Por debajo eh, de lo que es la canasta básica y el proceso inflacionario. Eh, ahora será la misma discusión y tendremos que ver eh, cuál es la propuesta del gobierno. en Nelly, también han estado reunidos eh, la semana pasada en un congreso programativo hablando un poco también de la situación del IPROC. Sí, eh, en este sentido el Congreso estaba programado eh, anteriormente a la modificación de la ley eh, que no nos habíamos enterado hasta el momento que se llevó adelante en la legislatura que estuvimos ahí presentes. Eh, la verdad que en un momento, eh, de con estas circunstancias económicas que tenemos eh, creemos que también la decisión del gobierno de modificar eh, cómo se abona nuestra obra social repercute directamente en una merma del salario, eh, que nos hubiese gustado por lo menos discutirla, Eh, ya que somos parte de la obra social, eh, no, no solo como parte de la administración de, de IPROS, desde la Junta de la Administración, sino también que somos parte esencial de, de como trabajadores y trabajadoras de la, una obra social que es para los trabajadores y de los trabajadores. En, en ese sentido nosotros veníamos pensando y trabajando en un, un congreso programático donde podamos entender cómo funciona nuestra obra social, eh, qué cobertura tenemos, cuáles serían las posibles ampliaciones que queremos como sector, Eh, y también en función de eso, eh, ver eh, qué coberturas en medicamentos, qué coberturas en planes ambulatorios. Eh, también, por supuesto, desde qué paradigma de salud nos vamos a poder posicionar para eh, hacerle frente a un gobierno que obviamente, o a las corporaciones médicas, a las corporaciones de salud, que tienen un paradigma totalmente diferente al que nosotros creemos con una obra social que entendemos que tiene que ser solidaria y que tiene que ser para el conjunto de trabajadores y trabajadoras debíamos, bueno, realmente muchos temas, ¿no? En estas últimas en estas últimas semanas preparándonos entonces para un fin de año, entonces recordemos, reunión paritaria este próximo 19, 20, 20, este próximo 20 y luego será congreso para la decisión. Sí, nosotros tenemos eh, esta semana desde la agenda que tenemos, el congreso, asambleas locales y congreso en la localidad de Jacovaci. ¿Y en qué día va a ser el congreso? Va a ser eh, el día 21 eh, 22 eh, en la localidad de Jacovaci. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces a ver eh, cuál es la propuesta del gobierno y también qué es lo que va a pasar no con el pago del sueldo complementario. Exactamente. Nosotros esperamos que eh, el gobierno tenga consideración en función de los trabajadores y las trabajadoras, que el ajuste no vaya hacia la clase trabajadora y esperamos que la propuesta sea en consideración y una propuesta analizable para un Congreso, eh, entendiendo que... Eh, Todos los fines de año son muy significativos para no solo para Río Negro, sino para el país. Eh, y entendiendo también que un proceso de cambio a nivel nacional repercute directamente hacia la clase trabajadora eh, y que bueno eh, hay que mostrar la voluntad por parte del gobierno provincial de, de la necesidad de que sus eh, trabajadores y trabajadoras puedan mantener eh, un nivel de poder adquisitivo que permita que el resto también eh, pueda mover ese dinero en lo que es la, la comarca.